Integración de los medios junto a lo que es el Club Italo-Benzona de Guayana. A mi lado se encuentra el señor Oscar Quejada, quien preside la Comisión de Medios del Club Italo-Benzona de Guayana. Sus impresiones y, a su vez, el objetivo de lo que es esta actividad.、Pero、tengo la oportunidad de presidir este, este comité, que es un comité interesantísimo dentro de lo que es la, la actividad cultural. Y la, la actividad de, de liderazgo que se mueve aquí en el club y hacia la comunidad, la actividad social. ¿no? Entonces me encanta porque、eh, yo he conseguido siempre en mis empresas y ahora, pues, este, ligado a la parte de,、eh, no gubernamental, que los medios de comunicación es el punto más importante donde uno. Tiene intercambio con la comunidad. Uno puede hacer muchísimas cosas. Uno puede proyectarse internamente en familia, en mis organizaciones como Rotary, que yo estoy. Pero si tú no proyectas a la comunidad lo que haces y cómo lo haces, la gente no se va a dar cuenta e l valor, el esfuerzo y lo que uno está haciendo. Y por eso, pues, el hecho de estar acá, con ustedes, con todos los medios, Primero celebrando el Día del Periodista, que fue el día 27, día de mi cumpleaños, por cierto. Y luego el día de hoy, que es un día importantísimo para nosotros, que es la refundación de Puerto Ordaz y San Félix, esa unión que tenemos acá en Ciudad Guayana y que nos da la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes este aprendizaje, esta sabiduría, esta, este, este manejo que tienen todos los medios hacia la comunidad. Una, una labor importantísima que sin ustedes no sería posible nunca. Hablando de, del tema de comunidad, ¿cómo es la estrategia a nivel del club? Para abrirse ante estas personas que puedan visitar también el club, ¿qué tipo de actividades puntuales están dando para la comunidad? Bueno, primero que nosotros no tenemos todavía. Algo bien definido y bien claro por parte de l o s e n t e s gubernamentales de qué va a suceder con los clubes y con la,、eh, las canchas, que eso, si son de, de interés social y va a ser de la comunidad como tal. Nosotros estamos prestos a, a, a cada una de las actividades que se realicen, que realice la comunidad hacia nosotros. Nosotros prestamos permanentemente nuestras canchas, nosotros hacemos actividades de tenis. Todos los fines de semana, nosotros tenemos las cachas n deportivas e intercambios con los clubes de la zona. Nosotros le prestamos al, al club, a, a colegios o instituciones que requieren venir a hacer、eh, sus graduaciones acá. O sea, nosotros, el club está con las puertas abiertas. Siempre que no coincida con los eventos nuestros, con una, con una actividad que haya, si un socio o si hay algún evento previo contrata a una maloca, por supuesto, nosotros no vamos a sacar a la gente de la maloca para meter a alguien que desee estar allí por, por el hecho de que no s la pida prestada. Sin embargo, pues, el cancho, la cancha de fútbol, de tenis, de sobol, f t de golf. Están siempre para cualquier torneo.、Eh, te, te estamos trabajando de la mano con un,、eh, con un barrio que tenemos al lado, que es el barrio La Esperancita, con la gente de Todos los Muertos. O sea que siempre hay actividades culturales y proyectadas hacia la comunidad. Y la gente está bienvenida siempre a nuestro club. Aprovechamos este contacto y esta entrevista para entonces brindarle las la facilidades para que esa s persona se s ponga en contacto con ustedes.、Sí, claro. a, tra ¿A través de qué medios se pueden ubicar con ustedes? Nosotros,、eh, dar teléfonos realmente no tiene sentido porque van a estar ubicando a una persona y nosotros somos una institución, ¿no? Y la institución i i n s t t u Como i ó n c tal, pueden venir sin ningún problema a la gerencia. cuando Tenemos ayer al señor Raúl Hernández que presta una labor y una, una,、eh, una proyección hacia, hacia la comunidad interesantísima. Se pueden ubicar a Raúl acá en la gerencia,、eh, planteen sus necesidades y el señor Raúl nos no lo. Eh, Solicitas un directivo y nosotros, obviamente, le damos la, la información requerida y, y la respuesta adecuada. Perfecto, buenas palabras.、Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación e igualmente sus impresiones en lo que corresponde a esta integración del medio con el Club Italo-Barcelona de Guayana en el gran marco del aniversario del club. 37 años, ¿no? 37 años. Bueno, estos 37 años ha sido una labor titánica, ¿no? Porque aquí arrancamos con, con 50 socios, ¿no? Muy pocos socios, donde de alguna u otra forma ellos tenían la, la idea de, de, hacer, de, de, de, de formar un grupo de amigos como para reunirse. Y el hecho de no estar en una casa o en un sitio este, público en algún momento, pues ellos crearon este espacio y poco a poco pues, fueron adquiriendo pues, terreno, s fueron adquiriendo, el c o m o d a n d o los terrenos con la CBG. Con el Estado, que nos ha dado mucho, realmente ha habido una, una, un acercamiento muy grande con, la, con los entes gubernamentales y、eh, fue creciendo a la medida que iba creciendo la necesidad de infraestructura y de obras. Una vez que el club requería de obras de, de, de, de la Marina, de las canchas, en esa, en esa medida fueron integrándose socios y obviamente las cuotas fueron creciendo y el, el, el, la cancelación de, de las la, la cuotas de mantenimiento y las acciones. Es lo que ha dado pues, esta, este búnker que tenemos aquí, esta, esta obra maravillosa que, que es una, una, una insignia de, la, de, la, de hacia la comunidad. Realmente consideramos que el centro de Ítalo es un emblema. Hacia la comunidad, donde, donde el estado como tal o la, la ciudad como tal lo tiene como marco de referencia.、Eh, no hay quien venga pues, a Puerto Ordaz que no sepa, pues, u no venga al Ítalo y vea pues, qué cuidado, qué bien están las instalaciones. Pues en eso damos mucho crédito a los, a los、eh, socios que cuidan el club, que lo quieren, que lo aman, que hay mucho sentido de pertenencia. La gente quiere, viene al club, hace sus actividades, se comporta muy bien. Y bueno, de v e r d agradecemos. Y ese, ese, esos socios son los que queremos que, que sigan manteniéndose. porque ellos traen a su familia, traen invitados, entonces que se siga manteniendo porque... Nunca había socios destructores, socios, pues aquí no había choques, incidentes, problemas, peleas. Realmente se ha mantenido una armonía entre los socios que se va a mantener porque, bueno, estamos buscando eso. Y en esta nueva junta directiva se creó la Comisión de Medios por primera vez y estamos entonces. Interesante hablar de la Comisión, quiénes integran la Comisión.、Eh, la Comisión de Medios la integra Lorena Rondón,、eh, Natalie Valerie,、eh, mi persona como presidente, Oscar Quijada. Y bueno, se me acercó z o e Una joven periodista que, estaba, que quería participar, porque realmente las comisiones son un enlace entre la Junta Directiva y los socios. Entonces, los socios que quieran participar en las, en las comisiones los integramos porque realmente lo que queremos es trabajar. ¿no? Aquí son labores, esto es un trabajo desinteresado porque se hace sin, sin recibir nada a cambio. Y luego tenemos a, a José Curbata, una persona que lleva muchos años con nosotros acá, que es el, el, el, el emblema, la insignia en el deporte.、Eh, yo lo sigo en, en todo deporte, lo sigo. Te veo guayana y lo sigo, pues en cada una de las cosas que él hace. Y me encanta que José pues esté a, al mando de la, de la, la parte deportiva, porque es de verdad que es una persona que se ha dedicado, se ha integrado. Y, y antes lo comenté en una, una entrevista que nos hizo Dino Rampini, que no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, es una persona que se ha destacado pues, con su familia, y esas son de las cosas que uno tiene que ver, ¿no? Que, que no solamente tiene que ser luz de la calle, oscuridad de la casa, uno puede un ser integral e s el que maneja todos los ámbitos, y este señor lo merece porque en el club es muy reconocido, tiene una, una, este, una estima de todas las juntas directivas que han pasado. Esa es una de las cosas que a mí me gusta de esta junta o de la junta, ¿no? Han dado continuidad a, la, a las personas que están acá, a los, a los comités, d a n c o n t i n u i d a d más bien mantienen y crecen con todo lo que es el, el, el manejo、eh, de crecimiento y valga la redundancia del club, a todo nivel, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel de, de obras. Entonces, bueno, José es uno de los pilares que. Que tiene el club. Así que bueno, ahí lo d i j o para que les comente un poco. Perfecto, escuchamos entonces a él, quien preside la Comisión de Medios, el señor Oscar g u i j a d a Él está, bueno, aquí en lo que es el evento social con todos los medios y a su vez, bueno, aprovechamos de compartir la, las impresiones de José Curubate, como bien decía Oscar, una persona emblemática en la parte deportiva y que a su vez está ligada a muchas l actividades. s a Ok, en, en esta oportunidad, José, ¿cómo está la dinámica? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te, te sientes en esta ahí, compartir? Y a su vez, la, lo que es el 37 aniversario del Club Italiano de la Guayana. Bienvenido a la 91.5. Bueno, gracias. En, bueno, nosotros hoy acá en la conmemoración de los 50 años de la ciudad y los 37 aniversarios del club, bueno, quisimos compartir un poco con lo que son los medios de comunicación, tanto sociales, culturales, deportivos de acá en nuestra región y le estamos haciendo pues esta atención a, a los periodistas acá en el centro. En, en cuanto a la parte deportiva, pues que es muy fuente acá en el club, bueno, en este momento、eh, estamos desarrollando un torneo de natación, una copa de natación、eh, entre. El Club Comercio de Ciudad Bolívar y el Centro, perdón, el Club Olímpico de Ciudad Bolívar y el Club Ítalo.、Eh, ya, pues la semana pasada hicimos una serie de actividades, tanto también deportivas como gastronómicas,、eh. en fin, son una serie de eventos que hemos organizado,、eh, tanto deportivos, sociales y culturales, para conmemorar los 37 aniversarios del club y que en esta ocasión, pues estamos hoy,、eh, si se quiere, cerrando ya、eh, Otras actividades con motivo del aniversario y、eh, se trata pues, de p d e compartir con los medios de comunicación. Bien, excelente. Bueno, impresiones, palabras de José Curuata directamente a lo que son las instrucciones del club. Y bueno, ya es momento de seguir compartiendo. Muchas gracias. Les reporto por ustedes, Francisco Ramos.